Un abrazo a la distancia. Esta vez haré lectura de dos poemas de dos de mis poetas favoritos. A la espera de la oscuridad. Ese instante que no se olvida, tan vacío, devuelto por las sombras, tan vacío, rechazado por los relojes ese pobre instante adoptado por mi ternura, desnudo, desnudo de sangre de alas, sin ojos para recordar angustias de antaño, sin labios para recoger el sumo de las violencias perdidas en el canto de los helados campanarios. ampara Ampáralo, niña ciega del alma, Ponle tus cabellos escarchados por el fuego, abrázalo, pequeña estatua de terror, señálale el mundo convulsionado a tus pies, a tus pies donde mueren las golondrinas, tiritantes de pavor frente al futuro. Dile que los suspiros del mar humedecen las únicas palabras por las que vale vivir. Pero ese instante sudoroso de nada acurrucado en la cueva del destino, sin manos para decir nada, sin manos para regalar mariposas a los niños muertos. Alejandra Pizarnik En los ojos abiertos de los muertos, qué fulgor extraño, qué humedad ligera, tapiz de aire en la pupila inmóvil, velo de sombra, luz tierna, en los ojos de los amantes muertos, el amor vela. Son como una puerta infranqueable, coiciada, entreabierta. ¿Por qué la muerte prolonga a los amantes, los encierra en un mutismo como de tierra, ¿Qué es el misterio de esa luz que llora en el agua del ojo? En esa enferma superficie de vidrio que tiembla, ángeles custodios les recogen la cabeza. Murieron en su mirada, murieron de sus propias venas. Los ojos parecen piedras, tejadas en el rostro por una mano ciega el misterio los lleva. ¡Qué magia, qué dulzura en el sarcófago de aire que los encierra! Jaime Sabines Pues, nos quedamos con estas poesías. Yo espero que tengan un muy buen fin de semana. Les agradezco su tiempo y su atención. Soy Marta Gómez García desde la Ciudad de México y nos encontramos la próxima. Por la madrugada recordaba la grata velada, yo toda emocionada suspiraba. Me gusta la sutileza de tus palabras, la fuerza de tus manos y la suavidad al acariciarlas. Nuestros besos intensos, Y ese abrazo que te doy para sentir tu bello corazón. Y tú sientas mi calor. Ese contacto que despierta el deseo de seguir explorando. Desde que te vi aquella tarde me gustaste. Tus acciones hablando cuando regabas las plantas. Tu claridad para cultivar poco a poco, paso a paso observando, indagando, para ver si te podía recibir en mi regazo. Me gusta que seas un hombre de grandes principios y todas tus atenciones conmigo. La hoja pa' loquear hoy en ha Ejido y Un Sartén Nuevo La vida en el Conejo Sur de Jalisco pase, parece ser bendecida por la lluvia, que hasta deja en evidencia una amarga realidad, la explotación de los mantos acuíferos, y que les preocupó hasta que agrietó a una de las más importantes vías de comunicación de la región. Un pequeño grupo social se pone alerta por la abusiva extracción, pero sin llegar a algo concreto como detener la deforestación aguacatera o ya de perdido, iniciar una plantación de árboles en los límites del derecho de vía en los caminos del sur. Ya prepara su café mañanero cuando recibe un mensaje meteorológico en que se emite una alerta amarilla para Zapotlán por la proximidad del huracán Enrique, que según los datos rápidamente encontrados en las redes por el líder enlodado de la Loma, todo hace sospechar que es represalia desde la capital del estado Por la pasada elección, ya que casi todo el sur está en alerta naranja, solo en Ciudad Guzmán, según Protección Civil del Estado, está encendido el foco amarillo. Pero en la vida de un superhéroe, la realidad siempre es siempre es en movimiento, como un bing bang o una caótica elipse con eh, con saltos cuánticos en apariencia sin sentido. Ya va por su segunda taza de café del mero Tepec. Cuando llega Chu Ming, se empeda con un bonche de papeles y algo alterado. ¿Qué onda, con mal? ¿Cómo andas de chamba, pilla Es que te traigo una misión bien pelada. Y espero que no le saques al parche, guay conejo. Queremos que vayas de observar el escalar. Alucas, pues vamos a elegir la primera dirección del comisariado de Paz o Novas Pato Ahí estaba el tiro, en la pura pata izquierda del mendigo conejo Al mismísimo anarquista de la loma le piden que sea observador de unas elecciones Al carísimo instituto electoral se le habría revelado y dicho que no sin siquiera tentarse el corazón. Pero a los compas de la Unión Zapatista del Sur, era casi como hacerle al tío Lolo oponer los pretextos que el INE argumenta para preparar la encuesta para enjuiciar a expresidentes. Pero sabe que dar la cara y no sacarle al parche era uno de sus principios más sagrados. Y tiene claro que es una misión a la que no se puede negar, ¿Y no habrá huracán con nombre de Gober que detenga el proceso de unos campesinos que han decidido dar el primer paso a la autonomía? ¿A ese esfuerzo de erradicar los químicos y cualquier tipo de híbrido en las semillas o proceso contaminante de la tierra o el agua? ¿Sabe que la posesión de la tierra es así? Con conciencia clara que se tiene que reflejar en ejercicios democráticos y con la máxima autoridad que para todos es la asamblea. Pero se necesita elegir representantes para dar camino al sueño zapatista. Y si ahora tenía que ser observador, lo hace con el mismo gusto como si fuera a dejar claro a los de la derecha que la lucha sigue y Zapata vive. Ya más tranquilo, Chumming con el acuerdo en mano en que sí lo tendrán de observador, al retirarse le suelta así, sin darle chance al conejo que todas quieren de morder su bolillo, una pregunta que lo saca de su zona de confort. Oye, conejo mal ¿por qué sueño con un saltén en que no se pega la comida? Al escuchar la pregunta... Casi se quiso salir arrastrando en medio de un charco que estaba fuera de la conejoguarida, pero hizo un gran esfuerzo. Se calmó. Sabe que esa pregunta trae gato encerrado y se avienta el jale más rápido que Protección Civil cierre la 401 por grieta hidrogeológica y le dice en respuesta relámpago ¡Mira! ¡Se empeda! Cuando preguntas ¿Por qué sueño con un sartén que no se pegue? Uno encuentro una intención que se oculta en tu conciencia detrás de unas botellas de kombuchas. Y es que en tu afán de empre emprendedor empoderado y de espíritu libertario... ...quieres ver la grieta como un detonador de negocio y quieres que Eufacio Nistenco entre en tu proyecto... ¡Para hacer la grieta empanada! ¡Y en tus experimentos ocupas un buen sartén con un teflón a prueba de todo! Al escuchar la respuesta del justiciero de la calle, se imaginó la primera grieta empanada rellena de dulce de guayaba y se le hizo agua la boca. Sabe que ya en Puebla es un éxito las gorditas del socavón. Y en Sayulis se les está durmiendo la gallina. Salud para todos, hasta para los que creen que el ejido no es viable. En Tepec, algunos campesinos están convencidos que es una forma de defender la tierra. Y tú, ¿ya encontraste el poder de la sanación? Te invitamos a que conozcas Terapia y Medicina Indígena Tepatianu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 En Tepatiany, descubre tu sanación. Buenas tardes, buenas noches. Estamos en 360, un programa producido desde el barrio chino para toda la orbe. Hoy vamos a presentar la música de un compa que conocí hace un buen de tiempo ya por los años ochentas, Melquiades Matías, que nació acá en el barrio de Apango, Jalisco, municipio de San Graviel, coterráneo de uno de esos hombres de letras, y nacido el 17 de enero de 1963, ya hace un buen de años. Su primer contacto con la música fue en su niñez, a la edad de aproximadamente 12 años, cuando se ponía a escuchar con su familia una vieja consola. Ojalá se acuerden quienes les tocó escuchar algunos LPs en aquellos tiempos de las grandes consolas. Y bueno, pues... Él tuvo su primera guitarra aproximadamente en, en, a esa edad y pues fue en el coro de la iglesia de San Pablo y José donde aprendió sus primeros acordes. Ya en la secundaria este participó en alguno, algunos grupos musicales siendo él un compa lírico, empírico y autodidacto. Esto pues este, lo llevó también a conocer a muchos compas dedicados a la música. Ingresó a los talleres de música de la Mugre G y ahí este, se convirtió en instructor, teniendo como Mayro al director de la orquesta José Guadalupe López Luévano y al compa guitarrista Martín Rodríguez. Y pues ahí mismo obtuvo sus primeros cursos de composición y armonía. Impartió talleres en la Casa de Cultura de Piedras Negras Coahuila, donde habita actualmente y pues fue también promotor de un grupo cultural llamado Los Matangas y Jazz Morton ha dado clases de guitarras en el DIF de Piedras Negras y también dio clases de artísticas en el colegio Vizcaya en secundaria y bachillerato. Actualmente le hace loco, siempre le ha hecho loco, pero actualmente más y da clases particulares, por si hay alguien se quiere apuntar, pues pueden buscarlo en las redes como Melquiades Matías. Y bueno, pues vamos a, a escuchar sus rolas de este compa y pues algunos rollos de que él le ha llamado blues ranchero también. ¿no? Y pues los dejamos con Melquiades Matías, un abrazo carnal hasta Piedras Negras y Chido por escuchar y estar con la banda de 360. tu el corazón Mis labios Estoy atrapado entre sueños añejas cicatrices Donde mis labios disfrutan lo dulce de tu cuerpo Caricias eternas que viajan por el tiempo sentimientos no es fácil decir lo mucho que te tienes no es fácil decirlo con palabras eres la última estrella de la no ire lo no eres Gara de nuevo en el palacio de Scott Nada se puede perder, nada se puede ganar Las lágrimas que ruedan en la tranquila noche Hay un frágil desierto en la imagen de un loco Cuerpo desgarrado O con las ganas por dentro Las fuerzas en un suspiro se fueron Puede ver a través de tus ojos Todas las batallas perdidas El brujo de la noche CUBRE TU CUERPO DEL TUDOR En un suspiro te muero Se puede ver a través de tus ojos Todas las batallas perdidas El embrujo de la noche Cubre tu cuerpo desnudo Eteo, solitario, cuarto, pienso en ti o oh, en mí Como si el tiempo no pasara La gota que corta la vida Una hora se reduce a nada Pasando de un sillón a otro Cuando el espíritu te lleva a la luna Durante un fugaz, un vento Reservando el delicado remanso, sintiendo el dolor de este cuerpo A veces en el jardín, cuando corren presurosas O cuando las hojas danzan, quisiera volver a vivir Baru-baru-bu, baru-baru-bu Observando el delicado remanso, Sintiendo el dolor de este cuerpo. A veces, en el jardín, Cuando corre presurosas, O cuando las hojas danzan, Quisiera volver a vivir. Biblia sin Jesús Calles Las conoces Metro a metro Bajo Ese pavimento Tienes la tu es la indecencia Admiro tu alma de lleno Para ti el cristiano cuenta Oro engañaste a la que ador aunque tus besos añoran pues tu presencia en mi oficio qué divias tus manos tu voz como lucierna llegó tu luz mí que yo sido un libro abierto donde mucha gente ha escrito no hagas caso nada es cierto en blanco está nadie supo escribir nada no dejé nada me importas tú, ¿Tú si sí escribes muy bonito para ti soy libro abierto ¿Te escriben y te necesito Y soy libro abierto Tras le doy un sorbo. ¡Ah, qué delicioso y humeante café! locurar en, en la madeja de fake news la madeja de la infodemia la diarrea la diarrea la diarrea de mentiras mediáticas ah oh, queridos hermanos grillo Queridos hermanos de la Cuarta Transformation, qué bueno, bueno, eh, a esta, esta era que le han llamado la posverdad, la imaginería, que es mentira, que es verdad, y nos han recetado, nos han recetado toda una feria de noticias falsas, lo que llaman, lo que llaman la infodemia, que ha provocado un hartazgo allá en el Palacio Nacional del Tlatoani, y ha dicho, a ver, vamos a sacar una, una sección ¿Quién es quién en las mentiras? ¡Oh, ya se rasgó las vestiduras, do ya Carmen Aristegui! Bueno, bueno, oiga, es que eh, existe esa figura de eh, el, el, el chayotero el, el chilango sabiondo, que se la sabe de todas, todas encarnado de en la figura de Riva Palacio que ha sido designado como el mentiroso de la semana no, pues es que consiguen prestigio eh, se, se configuran en una autoridad y luego aplican ese mexicanísimo, refrán crea fama y échate, échate a dormir no, pues ahí está la feria de embelecos ¿eh? de los que se han valido chayoteros como el broso floretito El mismo López Dóriga, una y otra vez provocando un hartazgo en el Tlatoani, que ha decidido ponerlos en el paredón. No, pues, ¿a dónde vamos a parar <coughs> con esta montaña de mentiras falsas? ¡Ja, <risas> ja, pues alguien tenía que poner el sur hasta aquí, hombre. Oye, oh, ya llegó el grito allá a los organismos internacionales. Los periodistas me dicen, ¡socorro! El Tlatoani me está estigmatizando. Está diciendo que yo soy un mentiroso, ¡socorro! <risas> Oigan, no, pues, se debe sentir muy feo. Que te pongan en el paredón social. ¡Ja, ja, ...y que te digan... ...usted es un mentiroso... ...jajaja... <risa> ...creo que... ...creo que... ...es otro... ...es otro... ...otro triunfo... ...de la cuarta transformación... ...bueno... ...que se le va a hacer... ...la mayoría de los medios... ...están... ...están con el capital... ...están con el poder de las farmacéuticas... ...ahí ven ustedes el bochorno... ...de los padres... 20 padres... ...protestando... ...por tres medicinas que faltan... ...de los medicamentos oncológicos... Dicen que había como 400 periodistas ahí. Las medias verdades, las medias mentiras, las mentiras huecas. ¿eh? Y todo, todo se desvanece en el aire al paredón social, muchachos, chilangos. A ver, ¿quién quieren las mentiras? <risa> Esto es la ventana de Caín. Yo soy, yo soy Roberto Guillén. Smile, Smile, Smile, Smile, Devil. Retornamos la próxima semana, no hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes, de 7 a 8, Radio Cartun.